Acabamos de tener una reunión con el señor gobernador, el señor alcalde, todos los. la bancada parlamentaria del Tolima, al igual que el señor presidente de la Cámara de Representantes y el senador Eugenio Prieto de Antioquia también nos acompañó. Allá estaban funcionarios de, de la gobernación y la alcaldía y un, también un representante del Consejo. El tema principal que sé que todo, el, todo Ibagué está esperando es el tema de una solución al tema del agua, al problema del agua. Nosotros hemos venido estudiando、eh, diferentes fórmulas, diferentes alternativas y hemos acordado lo siguiente: aquí hay soluciones de, de muy corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Eh, la solución de corto plazo es duplicar la capacidad de la quebrada CAI.、Eh, eso cuesta alrededor de ocho mil millones de pesos. Esa solución ya se puso en marcha,、eh, los estudios deben estar listos en unos dos meses y eso ya se autorizó. Solución de mediano plazo tiene que ver con traer agua del río Cocora. e s un agua limpia y además, eso con esa solución, en cierta forma, se resuelve el problema en el mediano plazo. Esa inversión es del orden de 81.000 m i l 337 millones de pesos. Ya identificamos las fuentes de financiación para la solución de corto y de mediano plazo. Los estudios de la solución a mediano plazo. Estarán listos de aquí a diciembre, más o menos, diciembre, enero, para iniciar el proceso, porque tiene que estructurarse bien. Pero lo importante es tener asegurados los recursos que vamos a incluir en el presupuesto del año entrante.、Eh, con los parlamentarios que hicieron la pregunta pertinente, ¿cómo.? o o m c Eh, garantizamos que en el, la discusión del presupuesto esos recursos queden. Quedamos de que hay un compromiso del gobierno con ellos mismos y ellos también, por supuesto, ayudan para que esos recursos estén garantizados dentro del presupuesto del de año entrante. La inversión total es de cerca de 90.683 millones de pesos, de los cuales ya hay 20.000 que están. Eh, eh, d i g a m o s ya financiados、eh, totalmente hoy. Faltan los otros 7 0 mil que es lo que vamos a, a poner entre todos. El gobierno nacional va a poner la parte más importante, pero el gobierno、eh, departamental y, por supuesto, la ciudad también ponen su, su, su parte. Entre todos, vamos a darle esa solución a Ibagué, que sabemos que toda la población está esperando esta noticia. El tema del largo plazo es un tema que, como su, nombre, su adjetivo lo indica, va a ser de, de largo plazo, pero eso requiere. Unos estudios muy profundos porque es una inversión de, de gran calado.、Eh, faltaban unos recursos pequeños para terminar、eh, la financiación para iniciar ese, ese, esos estudios. Yo me comprometía a que、eh, ponía esos recursos el gobierno nacional para iniciar el estudio de la solución a largo plazo, pero para no generar falsas expectativas y no desinformar. La solución de corto y mediano plazo. Hoy ya es una realidad, ya hay un compromiso y los recursos van a estar listos. La de largo plazo vamos a financiar los estudios para después ver cómo podríamos resolver ese problema a más, la, a, a más、eh, largo plazo. Eso fue una parte de la discusión, la más importante, creo que es una buena noticia para i b a g u é Dice el alcalde que está,、eh, a pesar de los problemas que ha tenido、eh, b o y a n t e aquí llega inversión todos los días.、Eh, vamos, ese es otro, otro anuncio que ya lo habíamos hecho, pero lo reiteramos:、eh, los Juegos Nacionales que estaban previstos para el 2016,、eh, vamos a ver si los anticipamos para el 2015. Y, Aquí va a haber una de las sedes de, ese, de esos Juegos Nacionales.、Eh, también hablamos sobre el tema de los maiceros que están en problemas por la sequía.、Eh, es una de esas situaciones, eh, digamos, eh, desafortunadas, porque el precio del maíz, por la sequía que está sufriendo Estados Unidos, sobre todo, se ha triplicado prácticamente. Eh, y eh, ciertos maiceros, pues por la sequía aquí. Han perdido su producción, ya el Ministerio de Agricultura tiene. Eh, previsto una reunión con ellos, se reunió la, la semana pasada. El viceministro está aquí presente con nosotros y va a haber una reunión, creo que en el espinal, el cinco de, el 6 de agosto,、eh, para ver qué soluciones les vamos a dar. Les vamos a refinanciar、eh, las deudas y les vamos a ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance, porque es muy importante preservar la producción de maíz el, en el largo plazo. El maíz es uno de los productos donde Colombia,、eh, pues. En cierta forma había perdido su vocación, pero la está recuperando. Y por la situación mundial, por la oferta y la demanda de maíz a nivel mundial, ese es uno de los productos que tiene muy buen futuro. Y por eso queremos ayudar a, a quienes están en el corto plazo teniendo algunos problemas, porque ese es uno de los rubros de exportación y de producción. En, el, en los cuales tenemos、eh, muchas esperanzas. De manera que eso es, eso es、eh, la, la solución, las noticias que tenía para, para el día de hoy. Y decirle al gobernador que muchas gracias, al alcalde,、eh, que vamos a, a continuar trabajando juntos.、Eh, Eh, Tolima ha recibido el apoyo del gobierno y el alcalde también, y aquí estaremos presentes cuantas veces sea necesario. Las acciones que estamos haciendo, que no, no fueron discutidas el día de hoy, aunque reiteramos lo del aeropuerto, ahí hay una, una inversión de 8.500 millones de pesos que vamos a hacer para mejorar el aeropuerto, y vamos a ver, a estudiar. La forma de, de arreglar la vía que, que va a da dar hacia el aeropuerto, a ver si podemos en alguna forma、eh, decirle al concesionario que asuma esa, esa, esa parte, pero no tengo yo la solución concreta sobre eso. Pero vamos a, a estudiar una, una, una salida a ese, a ese problema. Pero el aeropuerto sí va a tener una inversión importante para mejorarlo. De m e r a que muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.